<risa> ¡Arráncate serafín! ¡Arráncate tú! Tio Genaro Ay, qué capala Y desinfetala ¿Qué se puede hacer con los chorizos del alcaise? ¿Qué se puede hacer con las Hay que ligarla, hay que tocarla Él se puede con el tonto de tu pueblo Esto hay que ponerlo otra vez. La, ¿Qué? ¿Qué? m MDC, ponerlo otra vez. Que m MDC, ponerlo otra vez. Que no, que hay que lavarlo y ponelo. Ya te juega, trae la regadera. Ya te juega, hombre. Ya te juega. Mira.